y bien plegadas en la edición do jueves 9 de abril de 2015 mil quince de Fendorella, en Radio Topo, en o ciento un la frecuencia modulada zaradozana. O programa de nueva estar basado en la presencia del aranones en las nuevas tecnologías y que mejor trazan en principio a lo que con una presentación escrita en aranones y leída por un sintetizador de voz capaz de leer con los regles de y duenda nuestra. Esperamos que el programa de huevos haya lo de yo y que vos sirva aprender cosas y vos a conocer herramientas que no sabías que existían, al menos en Aragones. Bueno, buena tarde, como he puesto a sentir, hoy tenemos un programa especial dedicado a las nuevas tecnologías en Aragones y para ello contamos con Chorche Pérez. Hola Chorche, ¿qué tal? Buena tarde. Chor muy bien y vosotros. Pues bien, muy bien, muy contentos de tenerte gue aquí, Chorche fa parte de Soft Aragonés y nos va a explicar una mica todos los programas que podemos ver servir en Insta Luenga y que muchos como este sintetizador, pues que no se conocen. Sí, así nace Lucía. Mm -hmm. y vamos a explicar una miqueta cómo oye o, o tema de Soft Aragonés, o tema de traducción de software al Aragonés y cómo empecé pie yo con el Aragonés, un poco todo... To o mundo del aragonés, en torno a las tecnologías, a las nuevas tecnologías. Sí, porque cuéntanos tú, ¿cómo principias a charlar aragonés? ¿Lo charlaban en casa tuya? ¿Lo aprendíes? No, en casa mía, por desgracia, no charla de ningún aragonés. Ayer me pertocó ir mirando por internet a mirar cómo ir el aragonés. Empecé a escuchar música y a interesarme por lo mundo del aragonés y ayer empecé a leer... alrededor de la gramática, alrededor de las reglas que se fan servir en el aragonés, alrededor de cómo se fan las expresiones, alrededor de muchas cosas y a la fin he plegado a traducir software al aragonés. Pero tú aprendías a la vez de traza autodidacta. <coughs> sí, solle. yo aprendí mirando información por internet, escuchando música, leyendo, escribiendo también en aragonés, en las redes sociales, con amigos, Con Chen que está raba aragonés, y después pues ya cuando empecé a ir pie con soft Aragonés, pues ya fue un, un brinco mucho más luengo a aprender el aragonés un poque mejor. Bueno porque vea una cosa no que a Chen que no siente no pues no lo sabe pero ya que tú no no belles, tú tú tienes una discapacidad visual no. y a la vez te aprenderás aragonés y es muy to más complicado son atros mellos que os da mayoría de acheno que acuden a una academia y así pueden aprender. Tú ami estabas otros mellos. Sí, a más como yo soy de Chaca que no soy de Zaragoza ni de Bella Redolada de por aquí, en Chaca no se dan cursos de aragonés y en las escuelas aprende poco aragonés, porque o gobierno no ha feito garra cosa bien, viendo ha tomado las medidas necesarias hasta No, garra cosa bien me refiero a lo mundo del aragonés sí. en la escuela, que tengo ningún me malinterprete. Em... Bueno, pero en la resta tampoco no oye ¿Eh? que hagan feito hay dos cosas bien, ¿eh? Bueno, bueno. Yo me meto nomás con lo tema del aragonés que yo lo que lo que somos charrando. Ayer en la escuela en Chaca no se amuestra el aragonés de troza normal, no, no se charra el aragonés. Sí que charran el aragonés la chen dos lugares de la redolada de Chaca y toda esa chen. yo allora, allo me tocó aprender el aragonés más por internet, como decía, leyendo un poco de gramática, mirando a mirar cómo hay esta parola, mirando diccionarios, escuchando pues, la música de, Voltaña, aragonés, música de la Ronda de voltañas, cantas que tienen en aragonés, la música de la de hecho que tienen muchas cosas en Cheso, mirando a mirar si trovaba bella cosa más por internet que me podese servir, A, a idea de y era a, a la fin charrar aragones, hacer un poco de vida en aragones. ¿Y también podrías a la vez echarar con los tuyos compañeros de clase si los tenibas, ¿no? que echaras en aragonés pues ver compañero de Valdecho o de Dabal de Sí, desafortunadamente empecé con el aragones una mica tarde y ya eso ya no plegué, porque <risas> los míos compañeros del instituto ya no llegan con yo cuando yo empecé el aragonés para agora. cuestión de cinco o seis añadas. Ahora ya no ya no podía charlar con Els. Y en casa mía no charraba a la aragonés. Ahora yo en charrar a la aragonés poca cosa. Cuando empecé a contactar con una chen de soft aragonés y con amigos míos que empecé a descubrir que charraba en la aragonés, que yo no sabía que charraba en la aragonés, Ahora yo cuando empecé a charrar con Els en el aragonés de cutiano y así nas a practicarlo y a aprenderlo un poco más. Claro que en realidad la Chen da ya de importancia a las academias de lengua aragonesa, pero en realidad como se aprenden las luengas y charrándolas con Chen que, que las charre, ¿no? Y Taiso, importa igual si uno puede ver uno, porque atraza da mostranza y a mesma que lle charrando y escuitando. Sí, sí, sí, profes. Eh, lo más importante de, de una luenga es que la Chen la charre y que la Chen... entre ellos la fallan servir, si realmente, como mejor aprendes una luenga, ye practicándola. Correchándote con, con, con las tuyas mismas palabras y correchando un poco a los tuyos compañeros que saben menos que tú y dejando que la chen que sabe más que tú te corrichas. Ye, ye lo único El único modo eficaz de aprender una luenga, pero pasa con todo. Pasa con el aragonés, pasa con lo castellán, pasa con el inglés, pasa con lo chino y pasa con cualquier lengua luenga que quieras aprender. Decir también que somos charlando el aragonés, pero tenemos aquí un programa trilingüe porque tenemos unos mandos a Guindilla de Estrellados... Oh, quina presentació, mol bona tarda a tots i totes, si algun divan estí als controls de la ràdio, flipant avui amb la gent que s'ha portat avui al fent d'orella al Xorche. que ha fet un plaec, un echal i que a mi m'ha deixat parat, es a dir, aquest noi que no no veu gairebé res, no sé quinà discapacitat té, si té el 90% o us asseguro que no veu res i si i ha consegut aprendre aragonès només mirant-se a l'internet, sense ningun cap d'acadèmia ni cosa pel estil i ha fet, per exemple, la presentació que hem posat avui al programa. I dius que estàs que a ficat aquesta cosa del soft aragonès. A mí eso no me acaba de quedar claro. ¿Qué no es? Te, no, ¿Es, no es, te es te una, colla, una colla de personas que han hecho un software en aragonés para que tú te hagas descarga descargado descargar o qué pasa más? Bueno, en eh, es aclarar una coseta que veigo que no, no, no se entiende bien porque realmente los míos huellos no dan pistas de si yo veigo o no veigo. Eh, yo, yo realmente veigo un poqué, no oye que siga ciego de raso. pero creo que a mi vista no ye como la que pueda tener a mayor parte de las personas y uh -huh. ahora sí que tengo dificultad hasta hacer ta una ripa cosas, pero bueno, cal sacar los aspectos positivos de mundo, os aspectos positivos de todo y a la fin tirar en ta de van. Ahora, si tú quieres aprender el aragonés, ya igual que sigas ciego, ya igual que sigas sordo, ya igual que sigas... Banco, y igual que sigas coso que el aragonés se puede aprender de todas trazas el esfuerzo que quieras meter tú para aprender eso y ta hacerlo ya depende de cada uno bueno dito esto que lleve un poco chapa eh, soft aragonés lleve una asociación que que sin ánimo de lucro y que mira de, de fomentar el empleo del aragonés en las tecnologías o que femos lle traducir software talaragonés Mejor dito localizar software talaragonés que localizarlle realmente fer a traducción do software y la adaptación dos recursos que amenista un programa ta que la chen que a servir o programa en venga siga capaz de entendelo a nosotros nos salió un exemplo fa tiempo que lo comenta siempre os compañeros de Softaragonés que hay una traducción automática que facción del Heraldo ta contra demostrar a a o funcionamiento de do traductor automático Apertium que limpest charraremos del que llegue traducieron a página del Heraldo y en en o en en la parte más alta da página amaneceva heraldo.je en cuentas de heraldo.es ayora que el otro traductor tiene tiene cosas que no va bien en cara o cosas que no conoce pero profes que localizaría fuera traducción en este caso se cambia eraldo.es por eraldo.y pero calpar dar cuenta que eraldo.y de seguras que será o dominio de de Yemen Estoy que no no somos en Yemen, a llorar calpasar cuenta que eso no cal caltraduce. Os figurarón problemas y todo, van a meleraldo.y, pero podemos di que lo que fa, que software es traduir el HTML5 por HTMLco. Esa di. Tú tienes una página y automáticamente at pot traduir, por ejemplo, el Heraldo de Aragón, at pot traduir això al aragonés y volem di ràpidament, ¿no? Y que té alguns falls, algunas algunos fallos, está un poco aún en pañales, pero como todos los traductores es con total, como el traductor del Google que también tú fijas en inglés y no, y no estaba en parlado y, y menos incluso que el traductor de Google no ¿Sí? bueno, yo lo fui bueno, a servir y soy muy eh, contenta la ver, verdad que el traductor automático cada vegada, que, cada tiempo que pasa cada versión que íbamos sacando que no, no hemos sacado cuantas, pero cada versión que se va sacando se va mejorando y hay ahora pues cal... ir parando cuenta de los errores que pueda tener y que que, que la gente lo faiga servir y que hice los errores que pueda tener, la gente las diga y ir y eso. ¿Y aún lo pod podido conseguir la, la peña? ¿O no es pod descargar yo? ¿Cómo es mira on ¿O transficá a internet? O traductor automático pues se, se dice apertium a p e r t i u m Y un proyecto que fació una gente de, de aquí de España, no, no remero bien de DO. Y puede descargarse de cualquier trazas. Puede descargarse de, de la página de Apertium, te eh, instalar localmente, te instalar en tu ordenador. O puede instalarse también a versión completa, que estoy que este de internet. Y además, ahora ya he salido también una aplicación. Por encima del Apertium que, que se dice Mitsuli uh -huh. M-I-T-Z-U-L-I que se puede descargar también para hacer servirlo traductor en, en dispositivos móviles, en Android. Oh, oh. O sea, que es una. Es un diccionario para el que esté benasti uh -huh. a ti: a free open source machine translation platform. Es a dir, que és un diccionari però amb una fona oberta, podriem dir com el com ara la Daty i uns altres programes, no, que la gent va pujant les seves modificacions i les seves millores a aquests programes, no? I en aquest cas és un diccionari on també hi està la possibilitat de fer-ho a l'aragonès. Sí, perquè veig aquí al occitan i tot, occitan duch català. Sí, sí, i esperanto també me pareix que hi és, no? Eh, bulgarian. Sí, traductor també se puede hacer servir d'ende dos pàgines web que son OpenTrad i Promsit. Uh -huh. Que asadrezas las tengo por aquí, pero aguarda que las tengo que mirar. Que no. Oh, no OpenTrad.com, me, oh, me parece ¿no? que ye ¿no? Si, puede, puede estar Y oye la que, que más. Sí, puede servir -E punto e Sí, Le habría de estar Mira, ya te En Google ya primera Exacto. De entrada Exacto, traductor OpenTrad. Esa di que ni a. Puden di dos, tres o, putsé, mes plataformas a las que tú pods eh, pusas un texto y que tú tradués al catalán, al esperanto, al aragonés y a muchos otros idiomas que normalmente no son las diccionaris. por ejemplo de Google. Y eso, oye, eh, lo que fació Soft Aragones, no participé yo en este proyecto porque en cara no he entrado a Soft Aragones cuando se fació, pero los compañeros de Soft Aragones lo que facieron fue. Eh, A parella de, de lo engaches Do castellán, tal aragonés y viceversa Una cosa sobre opentrad.com que yo pues y una página que gozo de recomendar a la Chen y mucha Chen se queda al tono que mete traductor de documentos, que ya yaeta a hacer un encargo, pero después si vais más estabais Ya te mete traductor gratuito online y ya ye astia tú puedes picar o texto y te lo traduz automáticamente. Comsab, semblas catalana, traductor gratuito siempre siempre buscan la palabra gratuito, digas que sí. Apela y apela. Los aplausos para Joe. Y la otra página web ¿no? se puede hacer servir la o traductor de Prompsit, P R O M P S I T, que también a también se puede hacer servir la o mismo traductor de, de castellano a la o catalán, to esperanto, to occitan. y una herramienta muy útil para... aunque es traducir un texto grand al aragonés, pues ye una buena traza de de felo porque evitas muito muito treballo. Y también una aplicación gratuita, ¿no? Aquel el Promsit, al recuerda mal, Promsit, al OpenTrad, al Mizuli, Mizuli con Z, con T y Z. Mizuli no, Mizuli con Z, que también pude eu tenir al móvil y también Apertium, aquests quatre Eh, diccionaris que podéis servir para traducir cualquier cosa a un mundo de idiomas Entre, entre aquests, al aragonés, al esperanto, al catalá, al búlgaro Y a un montón, y a un mundo más. Y, y oye, traductor y el Pero el Apertium se puede servir desde todos estos puestos que, ah. que comentabas Y además también se puede bajar de traza local con una aplicación que se dice Apertium Cafein que hay un programa Java que va a servir lo traductor en modo local. Y ahora no, no uh. este conexión a internet a poder traducir textos. Uh, un programa Java, se llama Gafa... ¡Cafeín, Yung, no eh! ¡Cafeín! ¡Cafeín! el cafeín! <risa> ¡A no dormir! <risa> ¡Cafeín! Yo vendría mi Virraín, pero no mi Virra, voy al, al estudio de radio topo <risa> yo me estoy prendiendo una sin. ¿Pero qué me? ¿Bulego eh, alguna cosa de mes? Fem alguna canta uh, o, o qué? Una cosa que le yo antes de las cantas, porque... Yo tengo una duda, tú cómo plegas en un mundo este de software, de la informática. De yo de pues de hacer los estudios obligatorios, la, la eso. Eh, empecé a hacer a estudiar a hacer los estudios de grau medio de informática y después pues, ya me metí en grau superior. Y so, yo ahora con la informática ya soy familiarizado. Ahora vije eh, un día mirando por internet información alrededor del, del Aragonés que existía a, a asociación soft Aragonés. y ahora ya me metí en contacto con él vía correo electrónico y como quería colaborar con ELS pues ya me contestaron y empecé a trabajar en, en eso y Talachen que nos sigas escuchando ahora y que dice mira pues yo también me fería hoy de participar en esto, ¿cómo pueden contactar con vosotros? Bueno, contactar con nosotros de, eh, de primeras eh, pueden mirar o wiki que es wiki.softaragones.org Que a son todos programas que luego íbamos a, a charrar y que íbamos a explicar un poco cómo lo suyo está y todas esas cosas. Y también nos pueden seguir en, en las redes sociales: en Facebook y en eh, Facebook.com/Softaragones. En Twitter somos Softaragones. Así nas en un ataque de originalidad. Y además tenemos a lista de correo que lle lo que a servir entre unos atros y si Bellum nos quiere escribir que lle eh, la adreza de correo lle softaragoness arroba Google gold uy, ya lo diré. Google Groups punto, eh, estoy que yerá con si me das un segundo que yo miro la que chuleta Google os, os well Groups siempre no no tengo ni idea es la primera eh. vagada el primer que a mí que escolto es que escolto lo de Google Groups <risa> porque ya es la que me faltaba esa di Google Plus eh, Facebook Twitter 20, eh, no sé qué Badu que putse he tenido también <risa> y ahora a mes a mes, Google Groups Google Groups caja del eh, horizonte yo y un, y un sistema de listas de correo hay ahora Eh, lo que hacemos servir un, una de estas listas de correo comunicarnos entre nosotros, plegar en acuerdos de cómo traducir bella parola o como fer y show pues ahí ahora tenemos esto y si la chen nos quiere escribir pues felo a esa adreza que, que hemos dado softaragones arroba google.com y que Néstor hi etant fan do software libre que el fa servir llistes de correu de sin domini. Exacte, exacte. Asti a raio topo també tenim també tenim llistes de correu, però són més clandestines, podrien dir, i aquí estan no ens podeu escriure a nosaltres, però aquí a la a gent del soft aragonès sí que podeu seguir-us, a totes les redes socials. No surge. Que conste que en nosotros también fuimos a servir mucho software libre. Bueno, mete una canta si quieres y de un puesto un poco de disco. Molt bene. Doncs que usemblas i escoltem, per exemple, al zoo que venen sunan per sota la nostra veu i a maquet tempesta que venen del sud al segon tema que és diu bull i després mes al fendor ella. Segolas gol rares, donan vía lliure al instinto animal, miran como es... Sentirme d'on soc, d'una terra que m'importa prou más que un país. Vull guanyarlos ya, ahora y por siempre. que mamá no plore, no se El concepto es muy fácil, si ha de plorar a alguien que plore No, esta canta que se dice Bull de Tempestes nos ha feito un muitismo gollo muchas gracias eh, Néstor sí. del zoo del álbum Tempestes venen del sur sí si sí, queréis escuchar más musicadista ya sabes lo que es de fer que llegue es a sentir estrellados todos los jueves exacto de una desconectada de las radios lliures que ya sabeu que siempre portemos la buena música en este caso los zoo los dremen y todo el que más ti preparado bueno y también queremos convidar a toda la chena que hue a las 7 sigan en la vía láctea en la carrera Doctor Palomar A las güito, perdón, a, la a las güito Porque eh, Estrellados y un programa que se va en directo En vivo y en directo en, en la cafetería de Davía Láctea, sin las que ya sabes A las güito todos a, a colaborar con otro programa Claro que sí, ¿y tú, Lucía? vendrás al, al Estrellados? Yo me miraré DJ, si no, a semana venían Que mal mientes <risa> <risa> Y es que no sé si voy a poder, pues, soy pendiente Pero sí. pero si no, me animo Siempre me digo la misma cosa No no. Bella vez he estado How we estoy moliada <risa> Bueno, bueno. Eh, turneman al short Sí, tenemos con Chorche, somos en Fendorella, eh, tenemos, nos podéis escribir, podéis hacerle preguntas a Chorche sobre el Soft Aragones o sobre lo que queráis en 976291390 y hueito por Twitter, a nuestra cuenta queye fendorella u a la de Jorge queye jorge tum, ¿no? Como de Jorge sin e Túm. que yo, para que yo para a la no las voy a leer porque no me, no me da tiempo a abrir luego Twitter as bueno as pero que las... si querés escribir bella cosa hasta ahora mismo escribir a la defensora de ella <risas> pero está trointe a Hortum y, y bueno y eran los charlando de Softaragones y cuéntanos cómo cómo las traducciones al aragonés en soft aragonés. bueno las traducciones o que hacemos tafelas ta en primeras y Eh, plegaron un acuerdo de, de qué programas íbamos a traducir. Miramos de traducir programas que vayan a tener un impacto gran, o programas que no sigan gran hasta traducirlos y que nos fallegan goyo. Ahora tenemos los programas os, eh, o Firefox que ye, o más conocidos sin duda o Skype que son programas que eh, son de gran impacto social, que lachen los va a servir que Toda la del aragonés los puede hacer servir. Y de impuestos tenemos los programas chicos, pues, eh, o SIOTZIP, o Notepad, que ya no son programas que tengan tanto impacto social, pero son programas que no son guay de grandes de traducir. Ayora eh, nos fango yo traducirlos y hay una cosa más: que eh, me llora la, la presencia del aragonés en las nuevas tecnologías. Ayora tenemos esas dos menas de programas. Las traducciones. Lo primero que hacemos está empezar una traducción. Después pues de haber plegado en, en o consenso está traducirla. y pasar al traductor automático, lo que charrábamos antes, que es el Apertium, que hacemos la traducción de, de o castellán, porque de, de momento no tenemos un traductor de inglés tal aragonés de tamén, que sí si es que ha, pero de momento no no existe. Ahora hemos de depender un poco en primeras la traducción castellana. Y después de pasar a traductor automático, lo que hacemos es revisar todas las traducciones. Línea por línea, cadena por cadena, lo que calga traducir, para pa mirar que siga bien, que siga coderen y que no tenga guayres errores Que siempre se nos es eslampa, pero bueno, así nos... Eh... así nos traducimos las cosas y después eh, cal decir que bellas las traducciones to castellán son guaire buenas pero bellas traducciones to castellán no son tan buenas las allora, traducciones to castellán que no son tan buenas amenistan más revisiones que las traducciones que siguen son allora, eh, había programas muy chicos que se tarda mucho en traducirlos porque la traducción to castellán no era guaire buena y ahora a caliu revisar moito dende as cadenas anglesas e via programas un poque máis grans que se poden traducir seguida porque a traducción to castellán mejor. Ajá, claro, porque vosotros fez servir a versión en castellán que ya existe viave o programa que a traduciu que non siga en castellán? estoy que por agora no Estoy que todos los programas que hemos traducido DicaGora tienen a suya versión en castellano. De hecho, oye que a mayor partido los programas de software libre os los programas que fa la normalmente tienen una, una versión en castellano, porque traductos de castellano vía una ripa. Traductos de aragones somos muy poques, pero traductos de castellano vina un fascal. España hay un territorio muy grande y no no nomás. En España se fan traducciones tal ta español, sino que además se fan traducciones todo castellán en otros países que se charra lo castellán. Ayudaría mucho más fácil que esos programas tengan una versión en castellán. Y tornando tal aragonés, en aragonés pues toda la gente sabe u a chen que nos y es entiendo de seguras, porque son en un mundo del aragonés que tenemos prosgrafías. Vosotros cuara fe servir y por qué fe servidisa. Nos nosotros en el tema de grafías no nos metemos en el tema de las discusiones que tiene la gente de si la grafía correcta y una o y la otra. Realmente hemos servir a grafía nueva, grafía grafiada 2010, porque creemos que y profundamentada, que y el trabajo de de muchas personas, pero Eh, realmente lo hacemos más por coherencia que por creencia en si sí llegue mejor u, u no paz. De feito los compañeros de Soft Aragones cuando empezieron con esta historia, se eh, van a servir a grafiado 89, porque cuando ellos empezaron no existía grafiado 2010. Ahora empezaron con algo de 89. Tiempo pues salió la grafiado 2010 y empezaron a hacerla con esta grafía, pues porque etimológicamente creyeron que ella era más coderén, que ella era más fundamentada pero realmente eh, a Chen que refusa las traducciones de soft aragonés por estar escritas en una grafía o en vela otra grafía yo estoy que se antivoca porque realmente eh, el aragonés lleva una luenga en peligro de extinción y lo que ya importante del aragonés y que la Chen lo vaya a servir y que la Chen Eh, lo aprenda, lo difunda, que en casa se faiga servir la luenga y no tanto lo tema las grafías. Cuando haya una cuando haya una grafía oficial, fundamentada, feita por Chen, especialista en etimología, en filología y en todas estas cosas, ahí ahora será la que caldrá hacer servir. Se la faremos servir nosotros, la faremos servir vosotros y la fara, la faremos servir todo el mundo del aragonés, pero... Eh, entre mis tanto lo que calle promover la aragonés y prener acciones nosotros femos servir esta grafía porque realmente amenistamos una traza de estar coherentes, de que las grafías de que los programas que escribamos eh, sigan coherentes que una parola en uno nuestros programas no amanezca escrita de tres trazas esferens pero realmente eh lo dicho, que lo importante no hay tanto lo tema de la grafía como o tema de que traducimos software y si vi a veces vel un que quiere traducir eh del programa tal aragonés y que dese servir a grafía vieja estoy que den de nosotros Eh, meteríamos del problema, tafele ta una manta, un amante a traducir y se programa, porque realmente el tema de la grafía, entre que no haya una oficial, no a ir importante. Ah, yo ya está bien, de pocs que eso, a parlar en algunés en ca us paralleu, porque aquest aquesta grafia és la bona. No, aquesta grafia és la bona. No, la meva grafia és la bona. No no me meto en eso. Yo yo fui a servir personalmente a nueva, pero Exacto, respecto a la gente que no que no la quiere ver servir, que no cree que lle güena, yo pienso que la grafía nueva tiene cosas buenas y cosas malas. Pero, como yo la que había más fundamentada de ahora, yo la que fui a servir, pero no... Tú eres un que es moderno. También, que, también que le, a que... le, le meto bella excepción propia, porque no creo que todo lo que llegue en, en esa grafía siga bien feito, pero... Para traducir los programas, amenistemos, como decía, coherencia, que yo lo importan a la hora de traducir el software y que la chen que use ese software no se pierda. Ahí ahora, si metemos en, en una... En una traducción de un software, Beyer, con V y con Y. En otra traducción metemos Bier con B, con I, con E, sin la Y. Ahí ahora la, la chance podría perder. No oye que siga difícil, pero J eh, Millor, si en toz metemos Bellier, o entonces metemos Bier a que siga, pero una. Exacte, normalitzar, ¿no? Normalitzar el format, el format aquest del de la traducció i del software en Aragonès que avui ens està portant al Jorge, que com ja, com ja hem dit, podeu seguir-lo al al Twitter @jorgtum, que estic aquí veig la teva foto amb la guitarra i tot això. Que tens molt mal el Twitter. Pero bueno, me escusetas que ens pot comportar a sti al al Jorge. Bueno, eh nosas, bueno, en Soft Aragonès ho cuantes persones, ¿no? Y claro, suposo que isto decidir, pues esta grafía ulatra Sería por decisión de entre todos, ¿Cómo a prener, a prener midas y prenetos de al Cordo? Eh, en Soft Aragones somos un número variable de personas porque realmente colabora y quiere colaborar con nosotros. a ahora no, no se puede decir que sigamos una colla cerrada de Chen y que realmente eh, Yo soy de Soft Aragones y tú charras la Aragones, pero no eres es de Soft Aragones, eh, no Yo soy de Soft Aragones porque fui cosas en Soft Aragones y hoy día que deseo de hacer cosas traducciones tal Aragones con Akoya, pues desearé de estar de Soft Aragones. Y si Belun quiere colaborar con nosotros Fendo Traducciones, con que falla una traducción chicota, una traducción pequeña, ya, ya lle parte de Soft Aragones. Ahí ahora se puede decir que somos cinco u seis personas fichas y atrás tantas Dica diez u doce que van colaborando con nosotros, que les fago yo de hacer bella cosa, que nos han demandado a duya esta bella traducción y pues la han feito, uno pas, pues no se puede decir que sigamos un número fijo de personas, pero imos, estamos que eso tampoco no es importante, lo importante es hacer traducción y si que la chen quiera colaborar, que la, que la chen din pues faiga servir esas traducciones. y en Otocana cómo femos servir cómo nos metemos de acuerdo cómo a servir consensos eh, normalmente a servir o, a lista de correo que charrabanos antes de Google Groups también meternos también en contacto entre nosotros y si surge bella decisión o bella cosa que no sepamos cómo traducirla o que Imos a traducir este programa, u que amenistemos un servidor taferas feras traducciones y puyalas. Todas estas cosas las imos charrando a través de la lista de correo. Y, y además, eh, fa poco tiempo montemos un servidor, un PUTLE, que se, se dice. ¿Un putel P-O-O-T-L-E. Que lleve un, una página web, un puesto web, para poder ir apoyando traducciones. Que aquí somos desembolicando a traducción de GIMP, o GIMP, o IMP, o como se diga. G-I-M-P. Eh, lleve un programa de retoque fotográfico. Eh, no sé si lo conoceréis. No alcunesía, no, no, pero un programa de retoque fotográfico que también podés ver en aragonés, ¿me estás bien? Sí, ahora mismo no he feito en aragonés, no he traducido en cara, pero somos desembolicándolo, somos somos fendo a traducción. Estoy trabajando, ¿no? Sí. Estoy trabajando y va a buscar siempre las millors webs, ¿no? O en pude la vuestra traducción para que toda la gente la aprenda. Tan diccionarios como un programa de fotografía y supuso que me es cosas, ¿no? Pero, sí, bueno, dos, dos programas que tenemos traducidos, charramos luego, si, si queréis. Eh, luego os, os reconto un poco. Eh, Caldizir, de Soft es que tenemos una replega de parolas y una guida de estilo. Que y él, Eh. casi lo primero que se fació por la por cuestión que charraba antes, la coherencia. Eh, amenistemos que... que los programas entre ellos sigan coherentes, que una parola eh, amanezca escrita de una traza y solo de, de una traza. Ahora para eso tenemos una replega de parolas que facieron unos compañeros antes que yo no entrase en la colla. Que ahí vía termins como alzar, alzar y en, o castellan guardar, que en aragonés se puede decir de cualquier trazas, pero nosotros plegamos en no consenso de decir alzar. O, uh, por ejemplo, eh, cuando traducimos a Telegram a parola chat del inglés que lleve una conversación, eh, pleguemos en un consenso de traducirla como conversa, que también lleve una parola aragonesa, que también se puede servir de cualquier traza en aragonés y también amenistemos que siga solo de una traza. Yo es ficat charrat. de chat, charrat. <risa> <risa> bueno, pero eso oye más catalán, ¿no? Exacto. <risa> Y con qué recursos contás en Soft Aragones? Sí, pues eso. Eh, realmente lo que yo era charrando, que tenemos esa replega de parolas que yo un documento además eh, lo saquemos de dos compañías que hizo a ti a tu te va goyo, Néstor, ¿Mm? que lle de Soft Catalá, oh, que me. también lle una asociación que fa traduccions a, a lo catalá de Soft Catalá eh, hemos tenido qualche adulla. Y a, a replega de parolas, afacieron ellos to catalán y después pues, hacemos nosotros una traducción tal aragonés, una, una adaptación de esa replega. Y ahí ahora se oye una tabla que tiene a saber de parolas. estoy que por ahora no he publicada en internet, pero. Entre nosotros sí que la tenemos, ayora estava feras traduccions, nos viene bien. Pero diría que és una mena de guia, ¿no? Al català com has dit, també one fed, pero yo diría que al català té moltes guies de paraules, però eh vosaltres haveu agafat aquesta guia en paraules que normalment s'usarien al món d'internet i perficar sempre la misma grafia i al même als termes a totes les pàgines web que traduïu des dels aragones. Eso y y de tenemos un un document de guia de estilo que és un po' pues Y las instrucciones está cómo traducir un poco las expresiones cómo traduciros Os cherundios, como meteros artículos... Siempre has de aportar cachirulo. Exacto, guía de estilo, ¿no? Siempre unas, unas alpargatas sí. de baturro y un, y un cachirulo pusat si has de traducir alguna cosa al soft aragones. Si no, no <risa> puedes traducir re. Y, y de recursos económicos eh, se, puede donar, se pueden hacer donaciones porque supongo que... Bueno, yo soy alfabeta total en temas de informática. Lucía siempre la pasta. Pero. Siempre la pasta. Pero, pero claro, supongo que las plataformasistas caldrá ¿no? Cuando se tiene, por ejemplo, una página web, tú has de tener. Eh, has de pagar por dominio, has de pagar por. he puesto ayer <ríe> soy quedando fatal porque no tengo ni idea no, no, ni museas para las pero bien. no sé si me explico <ríe> lo que quiero decir. Sí, eh realmente o, o único servidor que tenemos y servidor an, tenemos alojada la la página web o wiki que decibamos antes que ye wiki.softwarearagones.org que realmente he encasado dos compañeros así que así nas que no hemos tenido que vosar O contracto de servidor, ni de do dominio, ni... Bueno, lo dominio no sé si realmente he contractado uno no. Yo cuando entré ya no... Ya lo tené vanos y... Mmm, a verdad que no, no sé si... Pero vimos. Y como a mayor parte de software que traducimos, y software libre, porque eh, realmente es mucho más fácil traducir software libre que no software propietario, software privativo, porque... Eh... Hachando software libre siempre te da facilidad de meter las tuyas traducciones. Escribimos fa tiempo a Twitter a mirar si nos, si nos dejaban fe la traducción, no nos han contestado. Escribimos a Google a mirar si nos dejaban fe la traducción, no nos han contestado. Y sin embargo, con los programas de software libre es mucho más fácil, porque Hachem eh, puede pillar o código tu repositorio de programa, la web de programa, y... Como que tienen la mente mucho más abierta que no la chen que fue software privativo en general. Ahora eh, los software libre tiene una pantalla que ye, que todo software gratuito, como sabréis. Ahora eh, recursos económicos en ese aspecto, en ese sentido no hemos amenazado por ahora. Si se pueden hacer donaciones, uno pas. Pues, la verdad que... Asti, me has pillado. No, no estaría mal, ¿no? Que, yo saba, ¿no? que yo, Saba, no tenemos garra... A una Brenda, o bella cosas sinas, ¿no? Exacto. Brenda de confraternización. O unas migas, sí, se lo puede llevar lo que sea, sí. Que yo, que yo Saba, no tenemos garra... Traza, ahora mismo... oficial de fer donaciones pero vimos que si quieres ferme una donación yo te la <risa> acepto Ilegalmente. aunque Ilegal. siga una viereta o, uh... o, o putzera <risa> gente del, del twitter y del google que puse algún día obrían las puertas para que Eh, las sebas páginas Pugin está traduidas Al aragonés O al catalán O a las lenguas que vulguin Al bueno, catalán que, no sé si está qué dice Twitter diz Google Dice si página Escribí diz... también a O20 Cuando se fue a servir O20 Que ahora ya Uy, Llegué un poco En decaíta <laughs> A mí pero ya me ha gran Al 20 <laughs> tam También escribí eh, A mirar si me decían Bella cosa Pero tampoco No me han contestado ahí mm. ahora Bueno eh, Son muchos Los programas Y muchos Los puestos Que no dejan meter la aragonés porque la aragonés no lleva una, una luenga oficial mm. cooficial eh, a menos si los gobernantes de Aragón se meten un poco también a, sí. a solucionar este, este tema para que podamos continuar fendo traducciones de traza normal porque realmente cuando demandas una traducción y te dicen que no y te dicen que no a más porque la aragonés no lleva una luenga cooficial mm. te se queda una cara de de paleto. Sí, porque no le dan importancia, pero la cuestión es si yo voy a la traducción, a ti te sembla que no es una lengua oficial, pero puede habrá algo habrá o alguna que hubo al mirar Y ya bueno, si no te re, que no te stick de manandinés, Es decir, yo traduyecho al Twitter o al Google Al aragonés y yo no voy a re Es decir, yo lo y ya está y oye, pero, y pero, oye, pero no, no puedes no, venga, no, no, venga, a a venga a trabajar de Frank No, no, no voy a cobrar Por no. las traducciones al aragonés Si me soy un frindo voluntario <ríe> ¿Volsó fe una cosa gratuitamente? Ahora te va a casa. No, no, no. Por eso, en este así mundo son, que sí domina la rentabilidad. Exacto. A Google no le sale rentable tener la traducción del aragonés porque no había usuarios o guayres usuarios en las cuotas de Google que vayan a hacer servir el aragonés. Bueno, no, no nos queda guayre tiempo ya. Así nas que si quieres, nos puedes comentar una mica qué programas has traducido y en qué consisten. Eh, bueno, no sé qué hora llegué, pero... Son, son y 20, ma... o sea, tenemos 10 tarde, minutos. Tarde, <risa> tarde, maría, tarde. <risa> vale. Eh, ayer ha comentado un poco por por encima y si no, está otra vegada, dejamos el tema de los programas. Eh, voy a comentar, bueno, como yo soy deficiente visual, eh, la verdad que yo fui a servir el ordenador con un lector de pantalla. Ayer, cuando en entré a Soft Aragonés, me planteé, la traducción, dice lector de pantalla. Que os menús dice lector de pantalla, me amanecéis en aragonés. Realmente, creo que solo yo en Aragón... a servir... <risa> ...este programa en aragonés... ...pero como a yo me febago yo... ...pues ray... Eh, ...lo facié y punto... Ole. ...pero... ...a más dicho... Eh, ...me planteé Fer... ...o en trango... ...que ya era... ...vale, tengo lo lector de pantalla en aragonés... ...los menús me amanecen en aragonés... ...pero a voz me charra con pronuncia castellana... ...digo vale... ...y por qué no traduzco también... ...a partir a voz... y así nos mecharrar en aragonés y ahí ahora con, con los compañeros de Soft Aragonés lo hacíamos y lasti salió eh, el programa que has escuchado antes en la presentación que es Speak E S P E A K que es un sintetizador de voz de software libre que es capaz de charlar la aragonés tú le escribes un texto le apretas lo botón y ahí ahora ya eh, te lo dice en aragonés te lo te lo convierte a audio en aragonés. Y además tiene una opción que ye muy interesante que ye grabar directamente iso texto en voz. Está un fichero de audio que lo que hemos feito tapa era a pequeña introducción talo programa de web. Ahora yo creo a esta herramienta no se le ha dado guaire publicidad, pero estoy que ye una herramienta muy útil. Está mostrar aragonés, está que la gente ye a mostrando aragonés les Les diga a los suyos alumnos cómo, cómo cal pronunciar las palabras y ya no eh, decíselo a los suyos alumnos, sino que eh, la propia alumna ya puede escribir en las suyas casas o texto y que el sintetizador te lo pronuncia. Y ahora eh, el Aragonés de forma de traza autodidacta y es más fácil de aprender con esta herramienta. Esto hay que ir, útil. O me ja te digo, es es mol important i mol útil a mes a més. A mi m ha deixat flipat que un ordenador ja pugui sintetitzar la veu en accent aragonès i a més, eh l'aplicació recordem es diu com escriria speak la teva havia. Speak, és a dir, S P I K, speak. No, no, no, no. Volve, eh S P E A K. Ah, és a dir, speak, speak, però speak una E i després speak un dovverb en anglès en aragonès. Peac. hubiera tenido más tirón con la i <risa> bueno, pero bueno bueno pero la también, aplicación no la hacía yo yo nomás la traducía o, o bueno también no. y es que os, os buses de Tutsa ya podrán preservar la Aragones no porque fan también preservar un sintetizador de voz parellano aiste pero en castellano sí así hasta ahora no, que no agora... sé si fan servirlo kendo, bella cosa parellana pero oímos ye ye parellan Como he es, podido escuchar al principio del programa, no hay una voz guaire humana, hay una voz más bien robótica. Mm. Pero, la pero el, bueno, el robomaño diría. A lo menos tenemos un programa que llegue capaz de charlar en aragonés, aunque mm. no siga una voz guaire humana, a Yo, lo menos. Es el comenzamiento, Después es para peñista. Y después <risa> <a lo, risa> pues, bueno, que voy a decir dos programas que tenemos: O Firefox que ya he conocido por todos, que de seguras es que a saber lo dechen que nos dio escuchando, Lo va a servir. Y también tenemos la versión de Firefox to móvil traducida tal aragonés, que estoy que Jet Android, pero no sé si también está ta o iOS Tenemos una traducción de Skype, que no hay oficial, pero en, a, en nuestro wiki son las instrucciones de cómo instalarla en el ordenador. Sí que voy ver el término que Jet encara en inglés y veía error, pero bueno, se puede hacer servir o Skype, casi eh, de raso. En aragonés Y para las personas que al plugin buscar, Yo acabo de ficar, ahora matéis al Google eh, Firefox Aragonés Y os deis a descargar el plugin eh, Concretamente que diga aragonese Language Pack sí, 28.0 ye... Es así que <ríe> es, una, es una historia Que os tenéis que descargar al vuestro ordinador Y podréis ver al Firefox en aragonés soy el. Lo, lo método que teníamos antes De traducirlo Firefox Hostia. A partir de la versión 27 Firefox, o Firefox salió oficial en Aragones, es decir, que tú puedes descargar o Firefox directamente en aragonés, instálalo de raso en aragonés sin necesidad de instalarlo en Velatra lo hay Ahora hay una opción mucho más fácil para usuario y esto hay que ir interesante. Y dim pues bueno, tenemos charlando de otros programas porque se nos acaba lo tiempo, uh -huh. eh, tenemos lo Telegram, que yo, la alternativa de software libre a lo WhatsApp. que también lleven ta, todos móviles, ta, ta, lo, los que tienen sistema Android. Mm. Y bueno, herramientas hasta el ordenador, los sistemas Windows, tenemos 7Zip, que lleve un, un compresor-descompresor, como lo WinRAR o como lo WinZip, que lleve de razón aragonés, o Notepad++, que lleve un, un editor de textos, Tenemos traducido de trazano oficial o Guitar Pro en la suya versión 5.2, que lleva un programa para composar música y poder escucharla y hacer midis partituras. Tenemos traducido, traducido tal aragonés o Poedit, que lleva un programa de traducciones, valga la redundancia, y un programa de traducciones, pues lo tenemos traducido tal aragones. además y multiplataforma y también de software libre. Eh, tenemos en proyecto de oficialización, pero en cara no son oficiales Laudacity, que sí que vos sonará, y o Filezilla, que es un programa para apoyar y basar features de un servidor FTP. Eh, somos parando la traducción de GIMP, GIMP, GIMP, Gimp, Gimp como se diga, que no, no sé cómo llegué, o programa que comentaba antes de retoque fotográfico. Eh, Le vamos un 40%, un 40 de traducción de entorno gráfico NOME, los sistemas GNU, los sistemas Linux. Y, e, bueno, din, pues eso, los traductores automáticos que echaban antes. Tenemos un corrector automático que hay Firefox Thunderbird eh, LibreOffice OpenOffice. Y, pues, tenemos bella coseta más chicota, como puede estar o Bird Dice, que hay un programa de Android a oscabodaños, eh, o Scratch, que un programa de, de, de aprender programación taninos. O sí, sea, tened... Teniu, saber, ¿no? un boom, un montón de programas ya la Laguna una, una, una palada se administran más programas tras hablar de, de todos porque porque güey ya se nos remata lo tiempo pero jolio somos lléanos con la boca abierta sí, Néstor sí, y yo de la de programas sí, que vi no, no sé ya me sana patina ya yo no no ha mirado cuántos de programas yo pensaba que tenían, la Lagunés, que tenían que pero... tenían un parell pero ya veis que tienen, que tienen un montón bueno, cada, sabe, cada día peña... que pasa un, unos pocas más la peña del soft aragonés un aplaudiment para todos ellos para todos ellos y ellas Can sa portat avui el al Xorche, gràcies a la a Lucieta. Bueno, i mos a recordar si queres o contacto que en Twitter @softaragonés, en Facebook facebook.com/softaragonés, a patxinaie Wiki.softaragones.org i de o correu per si volun que es escrivinos lle softaragonés@googlegroups.com. Don molt bé. A estic queda dit. Muchas gracias a Chorche y a Néstor por este programa que me ha feito a Sabelo Goyo. Gracias. Y sois convidados a cuando quieras venir. También somos todos convidados a las Waito, a la Vía Láctea. Exacto. Y también sois convidados todos a meteros en la wiki de Soft Aragones y descubrir todas estas cosas, todo este trabajo que han feito. Muchísimas gracias. Bueno, a vosotros por convidarme y que si amenestez cual, cual si colaboración, aquí somos. Volve, la próxima, Monanem, y como digo vosotras, a plantar fuerte. A plantar fuerte. <ríe> a plantar fuerte. <ríe> Le siga pisando y le acaba pasando factura Siempre le queda lugar para empezar de cero y lavar la barra conciencia Eso es lo que le venden A través de la caja tonta su dictadura, la mafia del ocio Que sobre el pueblo tiene demasiada influencia Y a tus hijos que con rebeldía, personalidad y temperamento Creamos un arma durante ignorancia y dependencia Hay armas más efectivas contra la represión en un argumento El fin de la guerra se escribe bajo la estrategia del conocimiento de verlo claro pero lucha siempre y no te escondas te dirás lo que debes hacer para ser como ellos se educan ponen la piedra en tu mano y su pierna en tu nuca y aunque anulen cada sueño de mi pueblo sé que hasta ir a la puta